Estamos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y lo estamos haciendo en el libro de Jueces. Jueces capítulo 20.、El、libro de Jueces capítulo 20. Vamos a leer la guerra contra Benjamín. Capítulo 20 del libro de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dana hasta b e r s e b a y la tierra de Galaad a Mispa. Jehová en Mishpa, Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Israel, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa. Y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo f u e esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a g a b a de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gaaba rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel, Y ciento de cada mil, y mil de cada diez mil, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora á aquellos hombres perversos que están en Gahabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gahabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades veintiséis mil hombres que sacaban espada. Sin los que moraban en g a a b á que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día veintidós mil hombres de los hijos de Israel. Mas reuniéndose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, Y consultaron a Jehová diciendo, ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, Subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de g a b á contra ellos, derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y f i n e e s hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de Elia en aquellos días. Y dijeron, Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, Subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de g a b a Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de g a b a como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir á algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-El, y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos treinta hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, Vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baalta Mar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de g a b a Y vinieron contra g a b a diez mil hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían, Que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil cien hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como treinta hombres, y ya decían, Ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de hubo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la Espalda de delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y o l i a r o n desde Menua hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de r i m ó n y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a dos mil hombres. Fueron todos los de Benjamín los que murieron aquel día, veinticinco mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de r i m ó n seiscientos hombres, los cuales estuvieron en la peña de r i m ó n cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, h a c i a los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que fue a l i a d o Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban.